Gent. Començarem l'última presentació d'avui si, si voleu na sentant la gent que, que esteu encara aquí, que entenc que esteu en llibres i demés, però quan voleu comencem. va constant, eh, bé, avui torna a última presentació de, del dia. Eh, tenim a gent de diferents del món, concretucul de Sac, que ens presentaran eh, un llibre que té perdit el 15M o bé fer bajo la forma de Relion. Eh, amb invitat desprésament perquè creiem que ve ara que fa ja, no, un parell d'anyets de, no, de, totes les mogudes del 15M, que doncs, possessarà fer una reflexió amb més profunditat i i amb, amb el camp més fred, amb una anàlisi així potser més profund doncs ens ha semblat que, bé, que és uh, un opuscle interessant que crec que és polèmic, que dona coses per xerrar i, i bé que personalment doncs, uh, bé, ara xerrarem, jo, hi ha moltes coses que m'han agradat altres que són font de debat com, com deia i que espero que, bueno, que entre totes doncs, uh, això puguem així compartir opinions i experiències sobre, sobre el llibre. Venga, doncs, us beso amb, amb la gent del cul de SAC. Eh, Bona. Bueno. Pues... Vamos a, a presentar un poco el, este, este libro, más bien panfleto, eh, que se titula así, 15M, Obedecer bajo la forma de la rebelión, y el subtítulo es eh, tesis sobre la indignación y su tiempo el, os pongo un poco en, en contexto de cómo cómo se desarrolla la estructura de este, de este texto que lleva una firma colectiva a raíz de las movilizaciones del, del 15 de mayo de 2010 11 eh, bueno varios de nosotros del colectivo participamos en, en algunas acampadas en algunas en algunas comisiones que se empiezan a ...a dar en el movimiento de, de las acampadas y las, y las asambleas... ...y a partir de ahí surge una, una correspondencia... Entre, ...entre la gente que formamos en el, el colectivo... ...y otras personas cercanas... ...y bueno, empezamos a hacer una, una primera reflexión... ...en cuanto a, la, a lo que está sucediendo... ...cuáles son las, las perspectivas que se, se abren ...a partir de esa, de esa movilización... ...o de, o de ese eh, movimiento de masas... ...que de repente pilla, pilla casi todos descolocados... ¿no? ...no se sabe bien lo que pasa... Y bueno, de esa correspondencia empiezan a surgir algunos algunos criterios comunes eh, en base a, como base para hacer un cierto análisis de lo que está sucediendo. Entonces, eh, a partir de eso se, se escribe un, un borrador, eh, asistimos a un debate sobre el 15M y los anarquistas, que se da en el contexto de la Feria del Libro Anarquista de Madrid, eh, y en ese debate repartimos una primera versión del, del texto en el que ya apuntábamos algunas de nuestras críticas al sobre todo a, no tanto al, al 15M o lo que se estaba dando porque era una cosa muy incipiente, sino en cuanto a la lectura que se hacía de eso como un estadio prerevolucionario o como que eso había cambiado la, un estado de conciencia general y que a partir de ahí se determinadas perspectivas. Eh, nosotros como colectivo pensábamos que no, que, lo que, lo, que eso estaba, eh, lo, de lo que era síntoma era de otras cosas, que son las que explicamos en el, en el panfleto, Y, y bueno a partir de ahí surgen algunos debates sacamos el, el texto ampliado con una segunda parte como ya en formato libro para y, y sale en el aniversario prácticamente creo que sale en junio del 2011 lo teníamos previsto lo teníamos previsto para el aniversario y bueno ya a partir de ahí pues, no, bueno, se han dado algunas algunas polémicas algunas discusiones ¿no? Entonces, se ha leído tanto nuestra lectura de, lo de, de, de las movilizaciones del 15m y, y las lecturas que se han hecho del, del texto ¿no? después supongo que para el debate bueno salvo había recogido hay algunas de las críticas que nos, que nos han ido llegando y tal y que serían una buena una cosa buena para iniciar el, el debate eh, yo bueno a grandes rasgos Creo que nosotros estábamos de acuerdo en intentar introducir un poco el, el texto y las ideas fundamentales, eh, hablar un poco de, de lo que consideramos las características principales que tuvo el movimiento del, del 15M y a partir de ahí hacer el debate, es decir, hablar nosotros lo menos posible y, y empezar a hablar del, del asunto. Nosotros eh, veíamos que en el, que la movilización que que sucedieron a partir del, del 15 de mayo con las, con las primeras acampadas, lo que se estaba dando eran como los ecos de una revolución política histórica, que ha tenido en eh, diversos momentos no de eclosión eh, y que siempre se buscaba el referente de esa, de esa revolución en momentos anteriores en un estadio de desarrollo del capitalismo muy distinto aunque, al que estamos viviendo y Pensábamos que el, el momento actual del desarrollo de, de la economía y, co, y cuál es su articulación política impedía de entrada que esa organización ese tipo de organización asamblearia y ese tipo de, de movilización en pos de una democracia real o de una reforma o de, de una reforma en ciertos aspectos del sistema se pudiese considerar como una transformación radical de la, de la sociedad. Nosotros partimos más bien de una, de una crítica al mismo proceso de desarrollo económico, no tanto a cómo se reparten los rendimientos de ese de ese producto social, digamos. Eh, hacemos más hincapié en, en cuál es la forma de producir, la forma de producción industrial, que es la que, la que está vigente en todo en todo el mundo, y cómo eso hace imposible eh, un tipo de redistribución concreta. Es decir, no, no descubrimos na, nada nuevo nosotros, Eh, lo que venimos a decir en el, en el panfleto es que el, el capitalismo si salvo, es una forma de relación social, aparte de un modo de producción, es una forma de relación social, también, que se articula en determinadas formas políticas, y que cualquier reforma política que no contase con cuál es el modo de producción y cuál es la escala a la que se está dando esa producción, corría el riesgo de, de quedarse en una verificación parcial y desaparecer. Eh, como creemos que, que ha sucedido desaparecer como movimientos de masas y quedarse en reivindicaciones muy concretas que después si queréis podemos hablar de cómo se ha ido desarrollando eso eh, no porque nos consideramos más listos que nadie ni nada de eso como nos han, como nos han dicho Pe pensábamos que en realidad esas, eh, esas expresiones de, de descontento y de intentar reformar las consecuencias de un modelo sin querer cambiar la base fundamental que hace sobrevivir a ese modelo eh era una paradoja muy difícil de superar, es decir, no queremos sufrir las consecuencias del modo de producción capitalista, son peores consecuencias, pero tampoco queremos salir de, él. ¿Sí? o por lo menos nosotros consideramos que no se quería salir del en el momento en que se empezaba la reivindicación por la por la ley de, por la ley electoral. Entonces bueno, nosotros eh la tesis más o menos que, que sosteníamos es que, a partir de, de 1945 aproximadamente, por poner una, una fecha, lo que es, lo que se da en todo el mundo occidental, lo que se da en, en Europa, en Estados Unidos y también en España, ¿no? como parte de ese, de ese mundo occidental desarrollado e industrializado, lo que será es una integración de todos los aspectos de la, de la vida a un modo de producción que ha llevado siglos. Desarrollándose, que es el modo de producción industrial. Eh, ese modo de producción industrial lo que conlleva son determinadas relaciones sociales. Y son relaciones sociales basadas en la dependencia. En la dependencia en cuanto a la subsistencia, en cuanto a las cosas más básicas como el alojamiento, la luz, el agua corriente, eh, el acceso a la alimentación... Todo eso ha caído. De, a partir del 45º, sobre todo, en un proceso de aceleración bestial, ha caído bajo el dominio de la vida de la vida administrada. Hoy día es muy difícil ¿no? romper ese cerco y poder tener una economía de autoresistencia fuera de eso. Pero eso implica además que eh, estar en ese cerco ¿no? de la sociedad industrial nos exige también una forma de pensar determinadas Una forma de oponernos a eso. Y pensábamos que la forma de ponerse a eso desde de ponerse a la, a la sociedad industrial y a sus consecuencias la forma de ponerse en un momento fue integrarse ¿no? toda la, la historia de los movimientos obreros a partir del 45 sobre todo es la reivindicación salarial sobre todo la mejora de las condiciones y la defensa del estado de bienestar eso lo estamos viendo viendo ahora también, ¿no? en el momento de que se, en que se produce una crisis ¿no? una crisis económica o eh, la movilización Normalmente lo que reivindica es un estado de bienestar que se reparta la riqueza de otra forma, pero no se cuestionan cuáles son las bases por las que se produce esa, esa riqueza. Eh, nosotros contemplábamos que, que movilizaciones anteriores, como por ejemplo en mayo del 68, habían sido como un, como una movilización bisagra. Fue pues, quizá la última movilización del del, del mundo que iba a desaparecer del mundo moderno el, el último intento ¿no? de, de realizar un asalto real contra la sociedad de clases y, y capitalista y al mismo tiempo fue la primera movilización eh, que tenía este este corte parcial y que hacía más énfasis en los ámbitos de la reproducción social ¿no? de las formas de la reproducción social más que en las cuestiones económicas y de la subsistencia y en el, en el panfleto recogemos una, una imagen de, de Jacques Seleuth, que es un crítico de la sociedad industrial, un crítico francés de la sociedad industrial, que publicó en los 70 un libro que se llamaba Autopsia de la revolución, donde venía a decir que la revolución en las condiciones actuales, la revolución que teníamos que, que se tiene en la cabeza con la comuna de París, ¿no? la revolución francesa, la revolución americana, este tipo de revolución. Eh, decía que ya no era posible ¿no? y hacía la autopsia. Se tuvo que explicar después por todos los ataques que recibió y escribió un libro que se llamaba Entre interrogantes, ¿es posible la revolución? Bueno, ahí venía a decir un poco lo que nosotros recogíamos. En determinado momento del proceso de desarrollo industrial, eh, de la economía tal cual la conocemos, algunas instituciones que se habían convertido en caparazón, digamos, del cuerpo social, caparazón en cuanto que era algo, eh, la sanidad pública, la escuela, no el cierto estado de bienestar, algo que protegía al cuerpo social ¿no? y que se había llegado después de muchas luchas y muchos combates obreros de distintos movimiento eso en un momento pasa a convertirse en esqueleto en esqueleto del cuerpo social es decir, ya no se, no se puede eh, uno deshacer de ese caparazón es decir, la protección estatal y lo que y lo que conlleva no solo es una salida pública una escuela pública conlleva la existencia mismo del Estado no se puede separar una cosa de la otra Y ya no quedan o quedan muy pocos en este en esto sobre todo en el último tercio del siglo 20 y habla en el siglo 21 quedan muy pocos espacios que no estén regidos por docentes que son fundamentales que es la organización técnica de la producción y la organización política de la vida pública por parte del estado fuera de esos dos regímenes hay muy poca vida alrededor. entonces eh, lo que venía a decir eh, el único con la la paradoja esta del, del caparazón y el esqueleto es que es mucho más fácil rebelarse contra algo que tienes encima que supuestamente te está protegiendo pero te puede oprimir ¿no? que rebelarse contra algo que te constituye como parte fundamental ¿no? de tu cuerpo. Por eso es lo de la, la paradoja de, del esqueleto. ¿no? Eh, en las condiciones actuales la, el acceso a la energía eléctrica se convierte en un esqueleto para cualquier cosa ¿no? de nuestras sociedades cómo se revela uno ante eso. ¿No? Si es que si es que no queremos revelar, pero vamos, el sistema de producción industrial, sin eso es muy difícil que funcione. ¿Cómo nos revelamos frente a eso? ¿No? Nuestra depend nuestra dependencia eh, casi total respecto a, a un complejo energético tan tan complejo eh, nos pone en una situación bastante paradójica podremos luchar porque las tasas sean menores, porque es una casa estatal, porque el precio sea pero no podremos renunciar a una vida sin electricidad, por ejemplo. O no podremos renunciar a la escala de la producción industrial que permite ese complejo energético. Esas son las preguntas que nosotros planteamos en el, en el texto. Claro, la consecuencia, que era quizá lo que... Lo que igual malentendido, no sé si tendremos oportunidad de explicarlo, la consecuencia parecía que era que eh, ninguna ninguna lucha servía, ni la del 15 ni de ninguna otra, ¿no? porque como ya no se puede hacer eso, ninguna lucha tiene, y entonces nos quedábamos nosotros no tranquilamente, ¿sí? en el último piso del Hotel Abismo, mirando cómo se destruía todo, eh, no se trata de eso, y considerábamos que la dirección que llevan muchas de las, de las movilizaciones o de las actuales, la dirección que llevan, no es, no es una dirección transformadora ni va a llegar a un puerto eh, que a nosotros nos parezca que vaya a ser mejor. Pero este, eso es una situación en la que en la que estamos todos críticos o no críticos con el, con el sistema. Y bueno, no sé, menos, no sé si me he muy mal, pero más o menos. Bueno, entonces, eh, a, a partir de esas premisas es que nosotros intentamos hacer un, un análisis entre comillas del movimiento político de, de coyuntura, que es este ese que se hace justo en el momento que está sucediendo, creo que el primer test, el primer borrador se hace en, en noviembre. Eh, la movilización es en mayo y en noviembre se hace el, el primer borrador. Entonces, como texto de coyuntura tiene un tono bastante polémico, es cierto, también Creemos que hay ciertas partes se han podido molestar pero las referencias que hacíamos a como el movimiento libertario o anarquista estaba viviendo el 15M. No solo el 15M, sino la actual crisis. ¿no? La crisis como momento eh, pre Ahora que todo está jodido, surgirá la conciencia revolucionaria. ¿no? En el momento de la operación máxima es cuando surgirá la movilización. y la... Decimos sí, pero una movilización de masas no tiene por qué ser para mejor. Que la gente tome conciencia y se organice no tiene que ser una conciencia que a nosotros nos guste y que se organicen en la forma que a nosotros nos guste. No, no tiene porqué hacer así. Y creíamos que en el 15M se podría haber expresado eso. No que estuviese manipulado por ninguna historia que habían ahí, que se estaba desgraciado... O UPyD detrás de... O este tipo de cosas así, ¿no? De que estaba... Pensábamos que en su espontaneidad, en cómo se organizaba espontáneamente, ¿no? y eso igual lo puedo desarrollar un poco más alba, en realidad lo que estaba expresando más bien no era la oportunidad de renovar esas eh, las, las viejas aspiraciones revolucionarias de justicia y libertad sino que es, era un síntoma del agotamiento de esos grandes ideales porque siempre habían ido aparentados eh, o sea, siempre habían ido aparentados con un crecimiento económico y un desarrollo de las fuerzas productivas que ahora mismo estaba en cuestionamiento y sigue estando en cuestionamiento Entonces, bueno, pues, más o menos eso era lo que yo lo Bueno, hola. Eh, yo brevemente quería hablar de más de, de las movilizaciones del 15M un pelín en su momento y la situación actual tal y como lo vemos. Eh, lo que más nos llamó la atención a nosotros después de participar algunos más y otros menos en las acampadas es la, la forma de la asamblea en, en, la, en el 15M no y eso llamó mucho la atención a gente que había o gente joven que no conocía la experiencia asamblearia más reciente española de los años 70 por ejemplo, o a través de libros o relatos de los años 30 y anteriores y eso llamó mucho la atención ¿no? y nosotros Eh, creemos que, claro, o sea, no sé aquí cuánta gente se puede reclamar anarquista, estamos en una feria del libro anarquista, imagino que habrá más de una y de una, ¿no? Pero eso hizo que muchas personas de simpatías libertarias simpatizáramos a priori con, con un movimiento que, que no se expresaba de forma jerárquica y vertical, ¿no? Pero luego, cuando al menos en mi experiencia, cuando participamos de estas asambleas, yo creo que rápidamente se topaba con, con un límite bastante real, y era... El, la cuestión de la horizontalidad y el poder porque una asamblea puede ser verdaderamente horizontal puede funcionar bien, mal, mejor o peor siempre mejorable ¿no? pero el, el kit de, de un movimiento asambleario también debería ir hacia cuál es su poder de, de, in, de incidir en, en, en la vida cotidiana de las personas que forman parte de la asamblea y las que están fuera es decir, qué podían gestionar las asambleas de Madrid, de Mallorca ¿no? o de los barrios. ¿no? Entonces, nosotros pensamos que en el mejor de los casos, por ejemplo, en las asambleas de barrio, pues podía haber una revitalización de, de la vida este eh, comunal, comun, comunal eh, del barrio. ¿no? A lo mejor deteriorados, los movimientos de vecinos más institucionalizados, a lo mejor se podía revitalizar eso. Pero, en realidad, si uno piensa, cada uno de vosotros y vosotras en vuestros barrios, que, o sea, os juntáis 30 40 personas, nos juntábamos 30 40 personas en mi barrio, y en realidad, poco podíamos hacer en nuestro barrio, más que buscar un solar para ocuparlo, plantar un huerto, reclamar un carro y bici, y a lo mejor hacer alguna petición a la Junta Municipal de, de nuestro distrito. Pero enseguida se topaba con ese límite, y eso descubrió pronto que el horizonte al que se veía encaminada las asambleas iba muy ligado a a una especie de, bueno, asambleariamente, la gente de los barrios o Madrid o donde sea, hemos pensado que estas son nuestras quejas o nuestras reivindicaciones, pero casi podía adoptar la forma de un pliego de reclamaciones, casi como un consumidor cabreado, pero al final uno se veía compelido a entregarlo a, a una autoridad que te hiciera caso. Y eso se ha visto, por ejemplo, en un plan un pelín más amplio o más... Sí, más amplio, de, de las asambleas de barrio, por ejemplo, cuando se intentó llevar alguna iniciativa de legislación popular, bueno, eso era un poco más reciente, pero cuando se intentaba llevar algo al Congreso, a lo mejor a la Izquierda Unida, etc. Entonces, eh, ese era eh, uno de los puntos que veíamos como una de las fallas de 15M, o de movimiento asambleario de ahí. Y, y también muy pronto... Eh, nos enfrentamos a una tozuda realidad yo hablo desde mi experiencia de Madrid Juanma vive en Alicante y la experiencia desde luego era distinta de aquí en Mallorca pues ahora nos contaréis los que sois de aquí cómo, cómo fue no y cómo es pero pero en Madrid al menos en mi parte vivimos un pelín de realidad respecto al 15M porque muchas personas que nos movíamos en movimientos eh, horizontales, eh, anarquistas libertarios, de forma más formal informal y formal, eh, claro eso dio un pelín de peso a, a, al movimiento de 15M en Madrid y de centros sociales ocupados, etc. ¿no? Y entonces, como que, al menos en mi caso, a mí me costó enfrentarme a la realidad y es que los que teníamos un punto de vista un pelín más radical o transformador, éramos una minoría frente a la mayoría de las personas que en realidad su horizonte político se situaba más bien en la defensa de, del estado de bienestar, más o menos como, como apuntaba Juan Manuel. Y... Bueno, una, una doble vertiente habíamos que era eh, la, la, la defensa de la militritocracia ¿no? que era muy habitual en plan eh, soy licenciado en tal cosa y curro de esta otra cosa que en realidad no, no es de lo, no es de lo mío y cobro muy poco dinero y no puedo y no puedo pagar el alquiler etcétera y luego la defensa del estado de bienestar eso que nosotros lo apuntamos en el texto y ya se veían las primeras en las primeras semanas en los primeros meses creemos que eso se ha, se ha visto ahora más claro Y entonces paso al segundo punto que yo quería hablar, y que es que desde nuestro punto de vista, pues claro, no podemos ceñirnos a contenido el libro, que ha pasado un año ya respecto a él, y han cambiado cosas. Lo que nosotros pensamos que ha cambiado es que el 15M, si podía existir algo que pudiera llamarse más sensibilidad del 15M, del movimiento eh, indignado, etcétera pensamos que se ha disuelto, es decir, que no existe como tal. por eso no queremos decir que no exista la Asamblea, porque en Madrid todavía hay bastante y a lo mejor aquí en Mallorca y otras ciudades lo que al menos nosotros pensamos es que ya no, están como ya mmm, aisladas entre sí, o sea que ya no forma parte un momento que antes se coordinaba o al menos intentaba coordinarse ver qué decisiones se toman entre todos hacer asambleas en la Puerta del Sol hablo de Madrid, pensamos que eso se ha disuelto, la asamblea es dispersa y sobre todo se ha convergido ¿se ha convergido? ¿convergido? ¿convergido? ¿Eh? se ha convertido en, en, en unas plataformas pues eso, en parte a, a, en base a los ejes de empresaria pública, eh, eh, educación pública y la lucha contra los desahucios. Eh, y luego, por otro lado, vemos también este proceso de disolución del 15M como movimiento de masas en la cada vez más clara eh, articulación en plataformas políticas. Está este famoso partido X, que no se sabe todavía demasiado, pero en Madrid ya hay personas y algunos sectores, digamos, de movimientos sociales que, que se han sumado al carro a este partido de X. Y luego está el caso de, de una especie de frente amplio de izquierdas, que no sé en otras ciudades si eso existe, pero imagino que sí, porque será de cara a las elecciones generales que vendrán, o las municipales primero. Pero que en Madrid nos han contado ya que hay cinco asambleas de 15M que ya se han sumado a ese proyecto que encabeza Izquierda Unida. Eh, entre otras partidas sin izquierda ¿eh? y bueno, entonces ya el, el último punto antes de hacer un debate eh, iba más un poco más puñetero sobre la relación entre los anarquistas y, y el 15M o la, la gente que nos reclamamos más o menos el anarquista y, y el 15M eh, nosotros vimos que mm, al menos en nuestros círculos eh, durante muchos años el movimiento anarquista o los grupos anarquistas, etcétera, eh, notábamos que siempre había existido una reticencia fuerte, a veces más débil, depende de la cultura política, pero a participar en movimientos que no estaban en la misma onda. Eh, yo recuerdo las movilizaciones anti-logalización, donde cuando se hacía un foro social, yo recuerdo estuve en París en 2002 o 2003, eh, se hizo un foro paralelo anarquista, Eh, también siempre se denunciaba el carácter ciudadanista de, de los movimientos ciudadanistas no pues su, su carácter de defensa del Estado, etcétera Y entonces como que esa reticencia a, a participar de esos movimientos más amplios vimos que con el 15 me desapareció y, y de repente la visión lo decimos en el libro, que la visión de mucha gente en las calles eh, hizo que Y también, a lo mejor, como confesión, y me incluyo a mí, a mí mismo, ¿no? El hecho de que tuviera una forma asamblea también invitó a que muchas personas anarquistas dijeramos, ostras, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Que... Y... Ahí me he bloqueado. Eh... Bueno, sí, eso. Eh... Vimos como que, que, en parte, a lo mejor, esa supuesta virtud de los grupos anarquistas de aguantar digamos la especificidad de especificidad de las ideas libertarias de renunciar al estado y tal más que una virtud había sido una especie de necesidad ¿no? más que, que o sea, se había hecho de la, se dice? De, la nece, de la de necesidad de virtud se había hecho ¿no? Y, y no sé al menos en nuestra experiencia por gente que hemos hablado de de, de grupos anarquistas e individualidades no todo el mundo piensa así y de hecho Ya en las primeras semanas y meses, mucha gente, amigos nuestros, que no están en nuestro colectivo, nos decían joder, tantos años de, ¿no? de defensa y pureza de las ideas anarquistas y ahora el 15 me lo, lo subsume todo y todos estamos felices en las, en las asambleas. Y bueno, nosotros pensamos que a lo mejor esto puede ir ligado a digamos lo que podría ser nuestra visión más de conjunto, en que el anarquismo en este momento carece de un proyecto político. Eh, esto va ligado a todo lo que ha explicado Juanma respecto a las revoluciones políticas del siglo XIX y 20 y cómo está ligada con el proceso modernizador de la, de la producción y de, de la vida social y, y claro, porque nosotros planteamos una pregunta que es a lo mejor suena a chorrar y seguramente lo sea pero po podría simplificar es así eh, si mañana o dentro de dos semanas en España aparecen que somos 7 millones de anarquistas así por ser optimista eh, ¿qué, qué pasa pasado mañana es decir vale somos 7 millones de anarquistas pero qué hacemos qué hacemos con las centrales nucleares qué hacemos con las centrales térmicas qué hacemos con los trenes que hacemos con la producción en las fábricas como hacemos el comercio es decir que creemos que no hay un proyecto político pero vamos tampoco un plan muy artículo tampoco tiene que ser ahí ultra articulado pero pensamos que no se sabe hacia dónde se quiere ir ¿No? Eh, el anarquismo español de finales del siglo XIX y principios del XX eh, tuvo un, tuvo lugar en un momento de, de, del desarrollo del capitalismo que sobre todo en España, que era un islote de atraso respecto a otros países más desarrollados pues pensamos a lo mejor la autogestión de la producción en los años 30, cuando se produce en Barcelona y en Cataluña en Aragona en otras zonas el campo desde luego es asunto como era era casi igual que los mil años anteriores, pero pero Barcelona en el 36 pues se podía a lo mejor asumir pues del la, metro, las fábricas, etcétera. Pero ahora la pregunta sería qué habría que autogestionar y qué queríamos autogestionar, es decir, por trivializarlo un poco. ¿Queremos autogestionar la fábrica de Igolís Lanoni o la ropa Zara? Es decir, que creemos que nosotros y nos incluimos como anarquistas no no sabemos hacia dónde queremos ir, cuál es el movimiento político. Y ya por terminar, pensamos que después de dos años de asambleas de 15M, quizá eh, ahora que está remitiendo la, la marea del 15 de mayo y que ya se está viendo claro que muchos muchas asambleas están convergiendo en partidos políticos o en plataformas políticas, pensamos que a lo mejor desde movimientos y grupos anarquistas empieza a aparecer esa necesidad de un debate hacia donde ir. Por ejemplo, un agente de Granada, Convocó hace poco un, un, un debate Sobre, ¿cómo se llamaba? Eh, juntos por la revolución social Y era como un debate de decir vale, ¿Qué proyecto, cómo podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos unirnos? Etcétera ¿no? Y pensamos que, que en ese punto estamos Y, y es lo que toca hacer es. No se puede apagar, ¿sabes? No, a ver si... Y ya si ¿Qué? se quiere joderar sí que lo que ellos han contado por lo menos en Madrid era así aquello no era en asamblea era gimnasia qué dolor de brazos, qué dolor de cuerpo ¡Li, li, li, li, yo fui a una y acabé con un reuma que te cagas, no he vuelto bueno, eh, yo me preguntaba ellos sí que era, era trayente la primera reivindicación cambiar la ley electoral Porque si no creían en que es no era una democracia, cantaba lo que estaba, me llama democracia no lo es, pues eh, tendrían que cambiar la ley electoral. Y me imagino eran todos universitarios que sabían exactamente qué era lo que querían. Y de repente renunciaron a esa reivindicación, que era la que tenían que haber mantenido. Y es verdad que en la sociedad hacía falta un montón de cosas. Los desahucios surgían. Y, y con esa reivindicación a, a llevar, se llevaron a los anarquistas pero yo he escuchado conversaciones porque me tiré son muchos sol mucho ratos que yo no creía en el anarquismo, que yo los utilizaba y ya veríamos, solo escuché yo. Y, y lo que está pasando ahora es que muchos, yo, en donde yo me reúno hay un, una asamblea de 15M y están aprendiendo cosas los muchachos, ¿no? hacen poquitas cosas porque desconocían las luchas, desconocen, desconocían lo que lo que harían. También es verdad que en el mundo anarquista hay personas de la vieja guardia que piensan que las colectividades van a volver. Es como cuando llegan los rapos que dicen cuando nosotros mandemos, ¿pero dónde vas tú? Con cuatro presos y tres la calle. O sea, cuando nosotros mandemos, yo no tengo la razón. Pero lo que ellos explican sí que pasó. Y los, y los, los de aquí dicen, coño, el garzón está en la hundida. Yo no entiendo que los anarquistas apoyen a... a, a si son anarquistas si quieren pues mantener este sistema con el sistema de partidos y no sé qué no le sé cuento pues, estamos bien pero pero que pero que en principio fueron utilizados yo no fui anarquista ¿eh? fueron utilizados, o oh, pienso por los los del 15M aquello surgió muy bonito espontáneo pero de verdad no eran transformadores porque porque no, consigui, no siguieron con su reivindicación, si es que no creen en, en, la, en las votaciones y las listas abiertas y las listas saladas que yo no entiendo de eso, porque voté una legislatura y como me dio asco, no volví a votar porque mi, en mi barrio el día de votación es cuando la mujer se juntaba con el marido y iban a votar, les coge de la mano y luego ya, ella se iba para casi para el bar y, que, y, y yo pienso que Tendrían que haber seguido, los, los del 15M, con todos juntos, bueno, cambiar por lo menos el sistema electoral, que dice que eso es lo que influye de que la democracia no exista. Pues yo reconozco que no sé cómo tenían que cambiarla, pero cuando voy a mi pueblo, soy gallega, y veo que mi madre votaba para que no le quitaran la pensión, estoy hablando del 2001 y 2000, no de hace 2000 años, y que mi muñada votaba como los pobres de todo el mundo, al que no iba a salir, para no tener responsabilidades. Pienso que la ley electoral ayudaba a que esa gente que no tiene, pues no votes. Cuando ganemos los nuevos votantes, que la última vez sí hemos ganado, pues cambiarán las cosas. Y es verdad lo que muchachos cuentan, lo que pasó en Madrid, por lo menos. Y ahora las asambleas, pues, hacen huertos, ponen un chiringuito, se están formando. Eh, había muchísima gente con ganas de hacer cosas, pero no tenía experiencias en las luchas. Pues sabía muchísimo de la universidad, de sus carreras pero de la realidad de estar uh, uh, así no, no, no, no, por lo menos la, la Asamblea de Vallecas que yo conozco No sé si vols atracarte aquí porque me lo no, crida fort No sé com... sí, sí. Ah, Toma, a lo mejor ahí que hay una silla pero podría sí, ser sí. No, bueno, eh, yo del 15M lo que lo que pienso eh, es que fue una explosión. Así que, que, que salió de nada, no sé si entendéis catalán. No. Sí. Ida, chrr, vaya tío en la meva opinió va ser una explosió que molts no vam esperar ja d'aquestes maneres no. perquè ens va sorprendre i era gent nova que no tenia un, una experiència tenia il·lusió i llanes i, i se va intentar articular aquella que diem explosió de, de, de creativitat de voler fer coses però això no, no, no, no hi havia ja una cohesió ni un front de divendres de tots cap ja, aquí ni, ni, ni mos coneixíem era que pràcticament per començar que, diguem, un canvi social ja són processos per molt i molt llargs no poden començar pum, en dos dies ha de ser com se d'antigament d'una gimnàsia revolucionària d'anar fent cosetes i aquí en ja va ser una experiència més que a Morvan Riqui ja pens, inclús en els, en els i en altres i dels quals s'ha d'aprendre d'aquest moviment i, i, i seguir, i s'ha costat anys. Jo el que em recordo de que fèiem a Manacà el que deiem, de, de, perquè molta gent tot dur se i perquè veia que a Manacà no seguia i això és, és normal que, que, i anirem al ajuntament i ja sabem, podes, ja, ja, ja. són coses, el canvi serà a baixa de constància i serà llarg, i potser ni ho voren nosaltres, ni els nostres fills, però... hem d'anar parlant els granats i hem d'anar semperant. I jo tampoc no menjaria molt cebolla, llavors, les, les i, i a vegades, però és... ser constància dia a dia i anar a, a gent. I ens poden morir amb tot am i no tenir pa de, de, de, de juntar-te amb un i amb l'altre, perquè això s'ha d'anar contagiant i s'ha d'anar col·legiant. No, no urà que avun guarda que que di i ven de tots, de que de de la Ryder Joan. Bajuat, que panja. Eso puc ja a la meva manera. No sé si ve... bueno, eh, que Bueno, ehm, Bueno, siempre se dice esto, el típico tópico, ¿no?, de que los padres no se eligen, ¿no? Y yo creo que el tiempo en el que uno nace tampoco se elige, ¿no? Entonces, yo creo que hacer un análisis del tiempo político en los que hemos, que hemos nacido, los que los que participamos en el 15M, eh, es importante, interesante, ¿no? Porque de ahí surge un poco la consecuencia de, de lo que es el 15M. Para mí, el análisis es que venimos de una desarticulación social, que, que, bueno, habéis intentado describirla en, el, en que de alguna manera hay mecanismos intermedios que la transición pues son como los que articulan el diálogo social, ¿no? los, los sindicatos tal, ¿no? ¿No? Eh, y venimos también de una, de una cultura en la cual eh, la dependencia está en frente de lo común ¿no? eh, claro, el tema está en que Yo creo que ha, ha habido un, para empezar, ha, ha habido un, un salto generacional entre los que lucharon en los 70 y los que, bueno, los empezamos a luchar en esa línea roja que viene de Seattle, el movimiento anti el movimiento anti-guerra, 15M y Bolonia, ¿no? Bolonia y 15M, ¿no? O sea, ese hilo rojo. ¿no? Yo creo que hay un salto generacional y no ha habido una conversación, no hay un hilo histórico, no ha habido una conversación entre unos y otros. Es decir, mi padre que estuvo luchando en Argentina contra la dictadura, nunca me había comentado a mí pues, esas luchas hasta que estaba en el 15M. ¿no? Entonces, eso pues genera que, de alguna manera, es como una volver a empezar ¿no? desde el principio, ¿no? como bajar de la, de la montaña para tener que volver a subirla. ¿no? Eh, entonces, mmm, estoy de acuerdo en que... Ese análisis de, de, del 15M como síntoma perrevolucionario, obviamente no es un síntoma perrevolucionario, eso, eso es obvio, pero sí que es un síntoma. O sea, no es perrevolucionario, pero sí que es un síntoma. Te has dicho que es un síntoma del agotamiento de, de, de emparentado al desarrollismo. Yo creo que eh, es un es un síntoma más bien de de, de ese, ese hilo rojo, que vuelvo a repetir, ¿no? de, de, ese, de ese hilo rojo, de eh, ese hilo rojo. Es un síntoma del de, del, o sea, del de las formas de vida eh, del asco de esas formas de vida es decir que los que estuvimos en el 15 de alguna manera y lo que aquí lo relaciono con el Mar del 68 mmm, lo que lo que de alguna manera eh, salíamos a, a reivindicar a la calle es que de golpe nos habían eh, nos habían planteado una forma de vida ¿no? pues un, tener una carrera, tener un coche, tener una casa, tal y cual. Y de golpe esa forma de vida ya ni siquiera es posible. O sea, ya ni siquiera esa forma de vida es posible. Y creo que es una rebelión contra ese techo de cristal. Esto Bordia le narra de todos los intelectuales de menos un techo para mi Bordia es el que la clava y hace el, este análisis, ¿no? Que habla de, de, de que los que saben son los los que de alguna manera tienen ese techo de cristal y se revela contra ese cristal, ¿no? Entonces, en 15M para mí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hay, hay, bueno, hay personas que han cachado 15M de pequeño burgués, de, de bueno, rebelión de, de los que querían volver a, al estado anterior, y yo, bueno, de cierta es, es cierto, no, no, no creo, es que creo que es una crítica, pero que, que en verdad es, es real, ¿no? Es decir, que, que es una rebelión de las clases medias, que venían de una, de una, de una situación cómoda, ¿no? de un estado de bienestar dependiente pero que te ofrecaban una necesidad o de servicio, un, una educación bueno, que, más o menos, eh, que más o menos te, te satisfacía tus, tus necesidad de vida aunque no lo que he dicho antes ¿no? pero eh, el problema es que o sea, la crítica que hago aquí a la crítica que hacéis vosotros es que veis el 15M como una fotografía no como una película. Es decir, eh, cuando hacéis el debate sobre la conciencia o cuando empezáis a plantear que se defiende lo público, sí. Es cierto que podemos criticar esto, pero si tú miras una fotografía, obviamente vas a decir no queremos defender lo público. Pero si tú ven, si esa fotografía la cometas en película, ves como el desarrollo de el discurso sobre lo público está transformándose en un, en un discurso sobre lo común, ¿no? sobre... Eh, vamos a empezar a hablar de lo común, ya no tanto de lo público, ¿no? Entonces, si si, si ves el 15M como una película, es decir, un hilo que, que, que se desarrolla eh, y que internamente tiene sus propias fuerzas, eh, yo ahí sí que veo un hilo de esperanza y veo un, un, un nuevo imaginario político que vuelve a retomar lo común como centro de, de, del debate, ¿no? y vale luego sobre la bueno, sobre la crítica que habéis hecho que el 15 al final se ha transformado en huertos urbanos y plataformas políticas eh, yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a hablar es sobre eh, el debate del poder ¿no? es decir si eh, los que participamos el 15 m, muchos muchos veníamos de movimientos sociales de otros lugares, pero yo en mi caso particular venía de, de movimiento anti-Bolonia, que después de huelga salvaje, o sea, de, de estar 100 días ocupando la universidad, pues al final nos quedamos con, con, con, pues con dos pandonasos y, y al final no conseguimos nada, aún ¿no? Y al final es que, y decíamos, pero entonces, ¿qué coño hay que hacer aquí? O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer para que, al final eh, pues, hasta que, hasta final, para que, al final, de alguna manera, ...se tomen en cuenta la, la, las exigencias, ¿no? Y yo creo que es el, el tema central es ese sobre... ...tenemos que empezar a hablar sobre el, el tema del poder... ...y yo creo que las plataformas políticas que criticáis... Que, es ...que de alguna manera también estoy de acuerdo... ...pero que lo que están reivindicando es que hay un sector del 15M... ...que se está empezando a discutir sobre el tema del poder... ...sobre una parte del poder, que se puede poder institucional... ...que podemos estar de acuerdo o no. De, o sea, pero que sí que está de alguna manera cuestionando un poder desde, con una estrategia de barrio. Eh, bueno, esto es las críticas un poco, pero, bueno, si, si hablamos de... No quiero hablar de las cosas con las del 15 porque yo creo que son no obvias, ¿no? Y la huelga de aquí es una consecuencia sine qua ¿no? La huelga de profesores para mí es una consecuencia del 5M en el sentido del movimiento asambleario y, y en el sentido de la forma distribuida de, en, la que, en la que se ha organizado Y... Bueno, ya está, se lo que quería de esta forma Bueno, y, ah sí, sobre lo de que el anarquismo parece proyecto político Yo creo esto no creo que sea un problema del anarquismo Esto es un problema de, la, de, de, de los imaginarios emancipadores históricos Es decir, constantemente me, me, me encuentro en conversaciones Que siempre estamos apelando al 36 Siempre estamos hablando a, a la revolución rusa Siempre estamos apelando a, a, al pasado, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un problema alquismo, es un problema de del de imaginario político transformador en general, es decir, de, de, de, de todo el aspecto político de la izquierda. O sea, que mmm, carecemos de referentes que, que nos o sea, que, que podamos articular como, como nuestros y carecemos de, de, como de herramientas como para mmm, como para poder articular un, un, un proyecto político sólido, ¿no? Pero que, que creo que no es un problema de anarquismo, que es eh, Chavi, Chavi, ¿podemos ir contestando a uno? Sí, sí. Si uh, el... sí, hacemos esto, ¿no? hacéis un par de intervenciones, yo de momento no me la tela para ahora. Yo tengo decir algo, no es la mano. Muy brevemente. Eh... Un amigo nuestro nos decía, hacía un, un, una comparación que nos pareció bastante, bastante acertada. Eh, hablaba de, de un miembro del Partido Socialdemócrata alemán, de, o sea, el, que sería el o sea, Partido Socialdemócrata cuando todavía no se decía Partido Comunista Alemán, porque no, no se llamaban así, que era Bersen. Bersen, que era un tipo más bien reformista, se quejaba de que sus compañeros de partido Eh, tuvieran una retórica súper revolucionaria apelando a la lucha de clase etcétera cuando en realidad la praxis en el parlamento alemán era totalmente reformista y él, él veía que, que no que no se tenía que seguir con esa retórica ¿no? entonces nuestro este colega nuestro lo refería respecto al momento actual de 15 es decir nosotros podemos poner de acuerdo respecto a un juicio de más o menos para la naturaleza política de, de la asamblea del 15 de mayo la defensa del estado al bienestar o, o como lo quiera de demás y luego ya cada uno que se posicione nosotros para nosotros no, no es el, el último horizonte no sé si para otras personas sí o no, ¿no? Eh, nos invitaron por ra que suene a, en la radio de quina a debatir este libro Y una de las dos personas que invitaron en calidad de representantes de 15M, bueno, no representantes, de Afine, dijo textual, yo no soy anticapitalista. ¿Vale? Pues entonces, el debate está claro, nuestros puntos de vista son muy contrarios, ¿no? Pero el juicio que ella tenía respecto a 15M era el mismo que tenemos nosotros, básicamente, que no era un movimiento anticapitalista. Eh, eso era una apunte que te quería hacer a, a, a, a Sirna. ¿no? Te veo a no te veo a... Y luego lo otro, que te hablabas del de, de, discurso desde lo público a lo común. pues eh, a mí me encantaría que fuera así. En mi experiencia lo que yo he visto no es así, te pongo un paso. Eh, en Madrid, eh, muy pocas semanas o incluso meses después de, del estallido de 15M, eh, hubo un debate muy fuerte sobre el canal de Isabel II, que es el, la entidad pública que gestiona el agua, el agua en Madrid porque se quería privatizar tal eso más o menos se detuvo y yo asistía a una charla ya había leído alguna cosilla sobre el tema del agua de un tipo general llamado Ramón Germinal que tenía un escrito sobre el agua fabuloso y en esos debates en la perspectiva de lo común era absurdamente inexistente pero no porque lo desdeñara la gente sino porque no no al menos lo que yo veía en esos debates que no concedían que el agua pudiera venir de otra parte que no fuera de los suministros gestionados desde lo público, desde el Estado ¿no? entonces yo pues no sé, a lo mejor tú me puedes contar o vosotros alguna experiencia distinta aquí en Mallorca o en otro lugar, pero yo la verdad es que eso no, no lo he visto a lo mejor tú que te mueves, según me parece en el momento universitario, a lo mejor hay debates sobre la educación pública estatal y hacia otro horizonte de educación a lo mejor, yo soy en Madrid no lo he visto en la universidad, o no tengo, tengo un compañero no en ningún grado mayoritario claro, no, evidentemente, en un grado más Claro, sí, sí, pero no a ningún lado para nada Madrid-Italia. Madrid, y bueno, en creo que te decir. Sí. Sí, una pequeña... Una... Sí, por varias intervenciones había una cosa que se me ha olvidado mencionar antes, eh, que hacia el final del, del panfleto eh, se, se lanza una idea que es una idea polémica específicamente alentar un poco el debate y que hasta ahora eh, en el imaginario revolucionario, lo que tú decías, la revolución no haya sido como una cuestión de grados, ¿no? de ir acumulando una experiencia histórica o una, una cierta pedagogía en la, en la lucha ¿no? y, y que llegaría un momento en que una masa crítica podría romper el cerco de la opresión ¿no? y pasar a un, un estadio distinto de la lucha social. Nosotros pensábamos que, lo que el síntoma que veíamos en el 15M, y no solo en el 15M, sino en, en el marginario político en general, es que ya no se podía tratar de una cuestión de grados, se tenía que, que tratar de una cuestión de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la transformación social que queremos? Porque la cuestión de grados no ha dejado de salir del carril en el que ya estamos. Sea una defensa de lo público o de lo común, seguimos hablando de la forma de redistribución de la, de la producción social. Pero, pero ¿por qué no hablamos de la forma de producción? No de la forma del reparto, si es público o es comunal, sino que cómo se produce. ¿Se puede producir para abastecer las necesidades que hemos acumulado de forma distinta al, al carril en el, que, en el que estamos? Por lo que decía del imaginario, es la última reflexión, de, decía Walter Benjamin en el, en el libro de las tesis sobre filosofía de la historia que Marx había dicho que eh, las revoluciones eran el motor de la historia. Y Walter Benjamin se preguntaba quizá eh, el motor de la historia no sea las revoluciones ¿no? sino el manotazo al el freno de emergencia que pega a la gente que va metida en esa en esa, ¿no? en esa revolución lo, lo dejaba en, en plan de, de pregunta yendo un poco más allá, el manotazo al freno de emergencia parece que la paliza nos las pasamos hace mucho tiempo, hay cosas que son eh, francamente irreversibles en, por mucho tiempo por ejemplo la, eh, la superficie de suelo fértil por ejemplo, es así, o ¿no? la proliferación de la energía nuclear, hay más de 400 reactores funcionando, por, por encima de todas las movilizaciones antinucleares que se dieron que, por ejemplo, era una movilización parcial, que podía ser más asamblearia, menos, con un tipo de otro, pero que apuntaba una cosa fundamental. ¿Sí? Por lo mismo, eh, los de Occupy Wall Street, en algún momento, no me acuerdo en qué ciudad era, eh, se plantearon, ¿por qué no vamos al puerto Bloqueamos la entrada de mercancías. Dice, bueno, hola, ¿eh? Eso apunta a una, a una cuestión fundamental. No tanto a cuál es la forma política en que nuestros partidos nos representan o cómo se reparte el beneficio, sino que pues, la mayoría de mercancías vienen Japón, de China y de Indonesia. Vamos a bloquear la entrada de esas mercancías ahora mismo y, y a partir de ahí vemos cómo se puede gestionar una ciudad. Pero claro, eso implica una visión de largo plazo y de articulación política Y con la idea del imaginario del estallido primaveral, la insurrección que de repente de un golpe pasa a un estado político distinto a me choca mucho. Bueno, siempre nos ha eso. ¿no? ¿Al día siguiente que ¿Al día siguiente cómo se gestiona por el camargo de Iberto? Por ejemplo. ¿no eso es, es... Lo planteamos como una pregunta. ¿eh? Que una pregunta ¿eh? Lo planteamos como una pregunta a ese imaginario transformador. Y bueno, transformar pero también hay que, eh, hay que abastecer ¿no? las necesidades. Lo primero era decir que en el movimiento anarquista, en el 15M, Fue un, un, un grupo minoritario, tanto globalmente en toda España como aquí. Éramos cuatro gatos, y cuatro gatos, pues, unos en pequeños ya definidos y otros como individuos aparte o apartados, que se creían que estábamos locos o, o que no seríamos un, una revolución formal que como anarquista no creo que haya una revolución formal o establecida, sino espontánea e informal. Esa fue el primera equivocación. Empezar por una revolución formal en que creemos que todo tiene que estar cuadriculado en un mapa, en un, en un contexto de, de prioridades y todo esto, pues lleva al error, porque creo que primero de todo no estamos preparados, no hemos hecho no lo habíamos hecho antes, y tener esto, pues para mí lo más común era ser espontáneo. En el ver en que todo se cuajaba, en el, lo fundamental que era la asamblea. Eso era la, la base que... Yo tenía miedo en, en, en llegar en un lugar que estuviera establecido por una jerarquía o por una asamble, una petit asamblea, que en muchos círculos hay muchas asambleas, que se llaman asambleas organizadas horizontales, ...o organizadas entre ellas... ...y después están articuladas por pequeños gru grupos... grupos que, ...que son los que deciden realmente... ...esto es lo que pasa en las políticas de izquierda... ...que nos venden el rollo de que... ...sí, sí, eh, las nuevas generaciones se van a autoorganizar... ...y todo esto... ...hemos aprendido en la historia... ...bueno, en, en el transcurso de la pequeña historia de, de 200 años... ...que no creo que sea mucha de que ya en el comunismo de, de rusia pues fuimos traicionados y no y no quisimos recordar esto, los pequeños anarquistas en estos club eh, eh, eh, en este en este golpe de, de, de sueño de, de despertar en un día y ver que podía haber algo y no, no quisimos recordar estos peligros o no nos quisimos recordar o dijimos bueno vamos a ser un poco más más flexibles en vez de partirnos, vamos a ser más flexibles. Vamos a intentar de que, pues a ver si concedimos o con nuestro pequeño grano, pues, se dirija hacia un lado. Mi opción era, realmente no era compartir si hay que cambiar las elecciones o todo esto. Yo, soy un pequeño antisistema, o como llaman el Estado ahora, un nini. Ni estudio ni trabajo para este sistema. Espero que con los años lo pueda llevar muy largo. Y que me mi andadura, pues, Como ejemplo, y con, con otros pequeños, pues, es lo que hay que hacer. Hay que hacer un, un paro general. Lo que yo esperaba era, primero, la vaga, como ya es, pues, como pequeño anarquista, así introducido, que tampoco... Pequeño anarquista porque soy ilustrado en esa idea. Pero a lo mejor soy aprendiz de anarquista porque también tengo otros planteamientos que no que no comparto con Nina con el argismo ni bueno ni con el anarquismo ni con lo que le en el 15M. Espera, que aquí han hablado la gente, no me cortes otra vez, que ya empezamos hasta por detrás. Eh, lo que ven, venía a decir que en el 15M es lo que pasaba, que estaba todo estructurado y jerarquizado, de una forma allá piramidal y eso que fuera espontáneo no me lo creo. Que esto espontáneo fue planeado y organizado ya hace tiempo. Y el transcurso del tiempo es que no nos han dejado ni respirar a los anarquistas ni aquí, ni en Madrid, ni en, ni en Valencia, ni en Barcelona. Éramos un peligro. Y eso es lo que nos querían eh, querían apartar era de eso, de, de, de lo que era un, una organización ya o una revolución formal. No creo que, que el cambio de vida es espontáneo, es la, la experiencia de la equivocación día a día. Estar en un grupo de, en donde aprendamos o que nos enseñan a veces... Nosotros no nos solemos nuestra por propia mierda nuestra, y tiene que haber alguien al lado que nos diga perfecto, me parece muy bien porque estamos aprendiendo, pero de que nos quieran cortar cada momento una experiencia y sí, muy bien, una experiencia a lo que puedas urgir, lo veo equivoco y va a ser así, no nos autoengañemos todos esos que nos llamamos libertarios anarquistas que el, el esfuerzo y la revolución anarquista vamos a ser uno, uno a mínima posición durante muchos años vamos a ser golpeados, vamos a ser pisoteados y hay que esperar que la lucha va a ser dura y seguir adelante y, y que estos grupos que se organizan y, y que nos dicen que es asamblea y asamblea en el 15 de mes no hubo mucho tiempo para ver esa explosión de, de cambio de estructura ni nada de esto. es Fue un error o una casualidad de que no nos dieran tiempo. Venga, gracias. Nada, ah, y que os digo que estamos solos y, y que, bueno, ya nos iremos viendo en el tiempo y que no solo porque nos etiquetemos sino la, la valentía de forzarnos y tirar para adelante y que esto de que hoy como hoy teníamos que hacer una que es el día del libro anarquista y tendría que escribirse y tener un, una crítica y al, al movimiento anarquista en el 15M, ya que es un tema del 15M tendríamos que introducir la crítica del 15M o sea, al anarquismo en el 15M y hacer una crítica o tirar muy bien espera eso de venga como los locos ya te lo he dicho una vez me parece que un comportamiento estadista pero repelente ¿eh? sobre una persona que se hace llamar libertario otra vez a veces las palabras no bastan un día a otras cosas y bastan oye, para ya, tío basta, basta, que... sí. para ya, tranquilo lo que cada vez eh. que vienes y hablas cortas todo, no es todo, todo cortas claro, algo, que aquella que has hablado, lo vale, tiempo has ha no que tiempo ha terminado. No le doy hola, Siguiente, siguiente ya, tío. Siempre Si no sabes comportarte, venga. no sé qué. Que ¿Qué cosa de comportarte? Han empezado a cortar. Siempre igual. Vienen haciendo los mismos, tío, con la misma Cantinela, vamos a ver uno a uno y hablamos tan clavente. como como ahora. Como ahora, como ahora. Venga, eso a poner chafita en los bares. Venga. Tú lo que mereces. Sí, otro. Otro. Sí, mucho más. Eh. El problema es tuyo, eh, Venga, no mío. lo Si querés vamos eh? y lo hablamos, y lo Pero aquí tuyo, mismo la eh? gente está rompiendo Porque, la, la, pues es la charla. ahora tengo una palabra yo, no sé si me he estudiado mal algo, después van Peter, pero allá el Jorge, Jorge sí. Adri que no estar Adri Lalo i hi havia un company aquí, ah, exactament. Hi ha algú també descuidat que igual no és, he... no? Vale. Venga, perfecte. intentem així ensenyem-nos un temps més reduït vosotros cuando, no sé, cada tres intervenciones o como lo decís cuando y ¿eh? o, cuando os osas que es una presentación lo, lo comentáis. Entonces yo os vego como manteneu, eh, tío, ¿sí? Allí, pues, yo respecte, bueno, que eh intentar intentado rápido. Eh, yo mi nombre pediré el análisis que fez o al libre, ¿no? la parte ¿no? agora, de su tiempo, ¿no? Diguem. a mí a mí me tarda molto. Uh, perquè toca punts estructurals jo crec que, que, que val la pena reflexionar-hi no? I, i no vull repetir les coses que ja ho he comentat aquí respecte al 15M i la crítica que feu al, al, al moviment no sé. um, jo jo vaig estar actiu com molta gent que està per aquí a, a, a Mallorca i no conec uh, altres llocs més que per pues, bueno, pues Madrid de companys que m'explicaven, no? Barcelona de companys que m'explicaven etc. Um, jo crec que no sé quan Jo el vaig trobar, en la vostra crítica i en crítiques que es fan no? de, eh, del 15M no? diu el 15M hace, no? està clar que no? us referiu a la, la posició no? doncs més majoritària, la posició que al final els millors de comunicació van destacar i d'alguna manera que tenen aquest clar reformista o que dieu de reivindicar lo públic no? I, i de més. Jo, la, jo sempre dic, almenys aquí a Mallorca, que jo, no, jo veia que el 15M no, Eh, no existia com a subjecte polític així tancat, no? I és la cosa que a em va animar a participar en el sentit que hi havia una, un conglomerat aquí a Mallorca que és un punt de vista molt interessant, no? És a dir, jo crec que la qüestió d'escala aquí a Mallorca ens va jugar a favor, que és una cosa que no sé si Alacant la Can va ser semblant o no, o Si sigui, no era Madrid i Barcelona, que era un pollo increïble, no? sinó que aquí jo crec que vam aconseguir a, a moments d'assemblies molt gordes, però també una capacitat i un aprenentatge d'autorabilització que ens va costar molt, però que jo crec que en, en això sí que era, diria que és positiu. I pot és el que altres de per això, no? doncs moltes gent que ve del món llibertat i anarquista no? doncs, ens van fotre allà, no? i això estic completament d'acord. Però jo crec que eh, el tema d'escala aquí sí que va ajudar. Jo el que diria del 15M és que també eh, va ser un lloc que per la gent que venim de col·lectius més petits, assemblearis, que hi ha una, una cohesió més o menys, no i unes pràctiques molt clares i, tal, també va ser enfrontar-se al món real. No? És a dir, no? quan surts, surts al carrer i de repente tenen raó no? que es va com... O sigui, gent que són al món llibertari, que per exemple, jo personalment me sembla molt interessant d'estar de, de en espais oberts perquè crec que no podem estar... O sigui, no tenim la força ni per fer eh, un contrapès a, a... Diguéssim al món de mobilitzacions més enllà de l'anarquisme i jo crec que les aquí, a mi personalment va ser interessant i crec que a Mallorca eh, es va aconseguir uns unes pràctiques i uns pràctiques uns vials que van aconseguir, jo crec que avui a Mallorca després de dos anys hi ha aquí, no sé, ara no han publicat números, no? però que hi hagi també té un factor 2, un factor 3 o 4, no sé, la mobilització real de base, a nivell de col·lectius assemblearis, de col·lectius que estan transformant des de muguet d'escola lliure a a nous llocs com la Cotxarxa, que s'han intentat treballar a temes econòmics, a noves llibreries, etc. No? O sigui que Jo en aquest sentit sí que ho veig eh, positiu. I, I per últim, i tinc més coses, però per no fer interlocir-nos tan llargues, el que diu de l'anarquisme que imposar-te té, no? és una cosa que a vegades me la pregunto, però jo crec que eh, avui el més important jo crec que és eh, veure com actuem ara i aquí. No? Vull dir, que crec que és interessant la pregunta i a vegades sí que el, el dia a dia se mos menja i està interessant fer això, però eh, jo sí que veig que eh, si fóssim 7 milions d'arquistes, no? què faria? Tal? Vull dir, és una pregunta interessant però jo crec que avui en dia, jo crec que en aquests espais de se jo l'oposiciu lo que, que és que molta gent que... Jo el 15 ve a veure una radicalització de la gent, inclús jo, inclús altra gent, que, ja, doncs, jo crec que hem de valorar que gent que no feia res estigui posant més reformistes, gent que estan posant més reformistes ara mateix estigui autoorganitzant-se una crítica de l'estat i el capital directe que no feien quan van entrar a la plaça. No? I llavors, jo, jo aquí és d'on trec eh, aquest procés que, que és positiu però que sí que estic d'acord amb el que deieu de que no fer, en cap moment vam ser capaços, de, amb l'onada que venia, no? de fer preguntes de naturalesa estructural, com deieu, no? de quina és la relació que volem, no? No, no, no, no, no? parla no? del capital com a relació social, o qüestions d'aquestes que el 15è no va poder abordar. No? Però jo crec que ara, sí que en el post, sí que hi ha doncs, brots i xarxes intentant fer a l'escala que podem, no diguéssim, doncs, eh, transformacions que aquí a Mallorca, que més que no els conec, doncs, doncs són interessants. Bueno, hi havia algunes coses en, en l'anàlisi que queria qüestionar un poc. Uh, primero, la parte de, de eso, este prima, um, bueno, este marco de referencia de uh, mayo 68, un antes y un después, la muerte de la revolución, bueno, desde 68 han habido también revoluciones, por ejemplo, a un de años, supongo, en, en Libia, y era, bueno, de muchas maneras una mierda con todas esas revoluciones. O sea, yo no creo que mucho ha cambiado en cuanto a las revoluciones. Antes, en el siglo 19 por ejemplo, uh, se ve que el imaginario de lo que es una revolución ya estaba equivocado, porque cada vez que se hiciera una revolución acabó mal, o sea, antes y después quedamos con este este problema que, que creemos tenemos una cierta visión de, de revolución y no cuadra con, con la realidad que vivimos y, uh, y eso es la verdad en el siglo XIX, en el siglo XXI, que, que las revoluciones, uh, no, bueno, o sea, que yo, yo no creo que algo cambió en… Bueno, Creo que es más una cosa de que los filósofos siempre tienen que operar por modismo, siempre tienen que decir que hay algo nuevo aquí o si no, nadie les va a los libros, pero realmente no, no tanto cambió en 68, que se ve la misma dinámica en las revoluciones que, que acaban bueno um, auto o sea, realmente, uh, acabando incluso cuando ganaron uh, con la derrota. Um, luego eso de, de, del hilo del de 15M, que, que y bueno, diciendo que acabó en bueno plataformas en partidos políticos y, y todo eso <coughs> um, yo creo que eso es muy reduccionista, que también acabó por ejemplo en, en bueno, la huelga del 29 de, de marzo de 2012 que no hubiera pasado así si no fuese por toda la experiencia en, en, en el 15M, yo al menos puedo hablar de bueno, desde las experiencias en Barcelona, que Fue un día tan grande la huelga de, de marzo de 2012, también en parte gracias a todos esos debates que habían en las calles y, y los conflictos que habían en las calles contra la no violencia que, que había aparecido en, en todo eso de, de 15M. Entonces hit, este hilo ha ido por, por muchas direcciones, que tampoco era como un, un movimiento porque solo convocaron a 15 porque algunos progres tenían miedo de, de esta línea bueno, de huelgas y... y esta línea anticapitalista y en una oportunidad de aprovechar y guiarlo en una dirección populista demócrata uh, pero era una, una cosa una energía que existía y, y seguía y, y, y sigue existiendo um, en, en mi barrio por ejemplo yo creo que lo, los anarquistas somos los que más hemos mm, enfortelecido, aprovechado de todo lo de 15 que lo, los progresos, los indetes y estos bueno, han, han acabado básicamente como siempre Pero nosotros, bueno, muchos hemos conocido en eso y, y fuimos ahí a las asambleas de barrio, debatimos, intervinimos en lo que estaba pasando y, y lo vimos como una oportunidad, reconociendo que la sociedad está fatal, que, que bueno, en cuanto a, a una lucha hemos perdido hasta hasta las, las, las tácticas, las memorias y todo eso. Y sabiendo que iba a ser realmente comenzando de cero, lo, lo decimos y creo que avanzamos bastante, aunque todavía estamos en una situación de mierda porque hemos perdido casi todo. Pero no no es que quedó No sé, porque a veces, por ejemplo, estabais defendiendo cosas por mayoría como eso era no era un movimiento anticapulista, dijisteis, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque la mayoría no era anticapulista. Bueno, como anarquistas nunca vamos a ser una, una mayoría, yo no creo que debemos pretender ser mayoría tampoco, pero eso no, no significa que no existía toda esta complejidad y todos esos debates que estaban pasando. Por ejemplo, se podría decir también que los, las grandes movilizaciones de Qtm eran uh, pacíficas, eran no-violentes, porque la mayoría era claramente a favor de la no-violencia pero nosotros fuimos ahí disputando esta definición y enfrentándonos con la novivencia y, y se consiguió generar el conflicto, se consiguió uh, volver a aprender como pelear, cómo atacar y, y este, este aprendizaje quedó en la calle y estaba ahí uh, el, el 29 de marzo y fue, bueno, básicamente en, al menos en Barcelona Yo veo que como los compañeros tienen un, un tipo de estrategia inteligente o al menos unas ganas de participar de manera de manera crítica uh, que aprovecharon y, y están en un terreno revolucionario aunque era tan una mierda, uh, aunque no iba a llegar a la victoria porque ya hemos perdido. Pero sí, ¿no? Y en otros sitios donde como tienen que las cosas, ah, eso lo vamos a definir como un fenómeno socialdemócrata, no, no ganamos nada. Podría pues bueno, empezar con, con un análisis de autista y, y así de, de definir las cosas por mayoría en vez de buscar los conflictos que existen dentro de cada de realidad. Um, me ha querido contar un poco, como puede mencionar, ¿no? A priori, bueno, nosotras empezamos eh, reuniéndonos a través del Estado del Malestar, que fue algo se quedó a las redes sociales eh, a partir de febrero de 2011 y después en varias, varias, varias ciudades de, del Estado español, eh, pero varios grupos compañeros en el Malestar los que querían eh, que acampar ¿no? o apoyaron la sea, acampada activamente. Realmente sí, teníamos un discurso, yo en ¿eh? mi entendimiento en ese momento era reformista, claramente, no tenía otra cosa que no fuera el estado de bienestar y el saldo. Uh, y tenía, tenía un compañero, uh, y gracias a, entiendo que a los compañeros que venían de luchas sociales de, de hace mucho tiempo, o anarquistas, hemos podido entender otra cosa. Entonces, entiendo la crítica que hacen ustedes, de que la mayoría de la sociedad es reformista. Es que la mano negra que comentaba el compañero que el 15M está manipulado por fue manipulado yo creo que el manipulador de eso fue el mismo sistema que teníamos dentro, no todas las personas pero realmente como entiendo que surgió el 15M como lo viví ¿eh? desde la experiencia con contactamos con todas las personas que están en, en, en distintas partes del Estado Español ¿no? y dijimos pues, vamos a apreciar esto empezamos a convocar y nos vinimos en la plaza que fuimos 40 personas la primera vez y la experiencia más bonita que recuerdo de todo eso es la gente debatiendo en las plazas, ¿no? Cuando poníamos un, un debate sobre la mesa, ¿no? Sí, tenía toda la gente hablar, cosas que no venían haciendo hace muchísimo tiempo. Había gente que, que nos decía que habían recobrado la voz, ¿no? En todas plazas. Quiero decir con esto que no, no sé... Uh, no sé realmente cuál es, si, si el 15M sirvió o no sirvió o, o demás, pero es una experiencia política, que la gente pudo volver a, a salir, a conocerse, uh, incluso se con un, un error, ¿no?, llamar ese 15M, ya encuentro un error, porque estamos aceptando el nombre que nos han dado desde los medios de difusión, ¿no?, el 15M, para después negarnos y para después matarnos, o matar esa dinámica que comentaba el compañero, ¿no? No, no, no es una foto, es una película, eh, entiendo que es como lanzar una piedra y me proyecta en el aire diciendo, no, ha volteado, no ha pegado, ¿no?, porque todavía no ha terminado el transcurso de esa piedra. Entonces dentro de este, de este entendimiento Ahora entiendo otra cosa Gracias a las compañeras que, que incidieron en, en las acampadas Que nos hicieron entender otro tipo de, de realidad Otro tipo de, de, de forma de vida, de relaciones y, y, y fundamentalmente también me parece muy importante Que hoy en las calles eh, en, este, en esta situación de crisis No se esté hablando de No mayoritariamente De que el problema son los inmigrantes O de que el problema está lo cual Sino que se cambiaron los tópicos Gracias a 15M, el discurso fue otro, se potenció, se, se, se señaló a quienes son los, los responsables de todo lo que estamos viviendo y, y, y no, no, no se ha podido cambiar el tópico, la mayoría de la gente no viene con una cultura, viene con un, un, una una dinámica política muy pobre o nula, ¿no? la gente de televisión y mama de esta, de esta información y demás y te meten a, a saco los tópicos y... Y eso es lo que, lo que crea el pensamiento político en la base de la sociedad. Entonces entiendo que el 15M, eh, en ese momento de explosión, lo que, lo que ayudó fue cambiar un poco el pensamiento y a, y a tener una crítica más profunda. ¿no? Si bien, no, no, recuerdo un amigo que, que era artista que estaba en la plaza y me trataba de escucharme que ese discurso era, era reformista, ¿no? Y en ese momento, bueno, que, con el tiempo, eh, tenemos un grupo de compañeras que estamos trabajando en nuestro sentido, Y, y, y eso me parece, me parece muy bonito ¿no? así como mucha gente que, que ha podido entender otra cosa pues, a, a encontrarse con de personas y, y, y tanto, ¿no? entonces que entiendo que el aporte que han hecho los anarquistas o a sea, la gente de pensamiento más crítico ha muy importante eh, y, y también veo que ahora o sea, a mí me hace mi situación a, a, a una asamblea de docentes que fuerza una, una buena energía ¿no? es un mensaje muy fuerte que tenemos que poder pagar también que no sé si hubiese si si, si podido suceder si, si, si las compañeras no si no, si no si se este tipo de periodistas si. pues ¿Queréis no, intervenir que pasa que soy de frita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por yo voy a un poco que se ha dicho ella el todo último. Es precisamente el, el que sabes que todo son una afecta En principio no pues, ser muy práctico, pues va pues, ligado simplemente a, eh, ahora mismo ¿verdad? la comunidad de consumo y de la vida que, que estaba un problema de nada eso. Me penso único que para estar pues, eh, se pone en cuestión, no sé deja caer, si se cae, no sé, deja de ser 40 con la vida o tienen que cambiar. Y entonces pues sabe cómo en cierta manera pues uno uno trabaja que puede ir, bueno, progresivamente cuestionándose no va sea, yo creo que yo lo conectaba en de forma de decir si, que si una respuesta es un proceso, ¿sabes? por etapa, así si si claro, el término naturaleza de y esto en ese sentido, claro, no, no creo que a que, que partiendo de una base para la defensa de, de los bienestar pueda llegar a una reducción, ¿verdad? Lo ¿no? sé sí, sí, sí, que, que es que puede haber un proceso por etapas en, en el cuestionamiento de anexo, la cosas que tienen por la turma, las que la vas de, que que la vas aceptando la vida porque te dejan de guardar esto, porque lo que pasa. En ese sentido, yo sí que creo que por etapas, pero eso, no cuestionando no, de una base, si Sino abandonando ideas y, vamos, eh, ah, yo estoy rechazando lo creo que se haya hecho en ese momento o tal, pero también, bueno, eso, el hecho de en la clase, todo el tiempo también, de otras cosas duras, eso, de que haya, o sea, que puedas estar ahí, en el 24 horas, de hablando de política, y tú no puedes las tienes, ¿no? No lo tiene mucho, ¿verdad? No, no lo veía antes. No se veía antes. No se veía antes. el tema de la experiencia personal, ¿no?, y, y en cada una de las asambleas. Dos, dos, dos, dos fundamentales que vi, por ejemplo, en las asambleas de Alicante fue cuando se empezó a debatir más profundamente, y un grupo de personas estamos ahí intentando llevar el debate un poco más allá, cuando se empezó a debatir la ley electoral, eh, el tipo de reforma electoral. Costó mm, muchas horas de asamblea, eh, y muchos de esos encuentros, el poder explicar que no se podía cambiar la ley electoral eh, por una iniciativa de legislación, de legislación popular porque es una ley orgánica del estado sí. la que no vale eso entonces eh, no se puede legalmente entonces estaban intentando que eh, mucha gente de, esa, de ese entorno mayoritario ¿no? del discurso público más reformista que, no, que yo como anarquista o no me negaba eh, a ese diálogo era muy difícil, en base a esa, esa debate de, de la cultura política, eh, llegar a un punto de encuentro en el que se pudiese, se pudiese decir. El, la herramienta eh, legislativa que queréis utilizar para esto no vale, ni siquiera los propios términos que lo queréis utilizar. Y esa una cosa tan de base que era muy difícil pensar que de ahí se radicalizar algo. No porque no, no crea que hay un proceso y que todos estamos en un proceso de organización, sino porque de las bases de las que surgía era muy difícil y la segunda anotación que hacía era por, por esto, precisamente porque no nos conocíamos porque nos juntábamos en una plaza que era bastante neutral como territorio político que no nos reinicía a nada, muchas veces eh, cualquiera podía coger el micrófono y radicalizarse muchísimo, ahí en el momento o se radicalizaba la hostia hace, días, hace dos semanas no y dos semanas después no, no sé quién le iba a decir a qué tipo de la propuesta que planteaste esa era el o sea, no se parecía ni a una asamblea de tema de decisiones para una acción concreta y tampoco a una asamblea de, para la reflexión porque los puntos eran tan distintos que no había casi ningún lenguaje común y la acción si es un grupo o una asamblea como pudiera haber una huelga o una ocupación o lo que sea Se, yo lo, lo escribí, pero muy difícil, porque se podían producir necesidades de radicalización que no llevaban desplazada de, de discurso. Y cogiendo el micrófono, cualquiera puede ser un radical, pero después, sin un conocimiento previo, una asamblea en una fábrica, que ves, todos los días se va trabajando acá en un tiempo, una asamblea un barrio, es un territorio político, donde se fecha la política. Porque hace difícil tener personas que hablan en un barrio, en otra plaza, en el centro de Madrid. O sea, es empezar... O sea, lo, que, lo que pienso yo eh, es empezar eh, al contrario es esas... decir, la seguridad que se vayan a guardar una vez hemos estado en el centro de, de, de, de algo eso es desarticular el texto político el político es el que en los lugares de trabajo ¿no? entonces eso es lo que mi experiencia me planteaba eso, lo veía y lo conocíamos por el sitio que nos no reuníamos en el país al lado de la su delegación de gobierno ha llevado varias actividades que ah, además se enseguida, porque ya ven que no van a salir allí ¿Por qué hago esa gran sitio? Que el proceso no se va a pasar A esta altura ya has dicho casi todo lo que yo quería decir pero sí que Cuando yo leí el libro, yo, hay dos cosas ¿no? que, que muchas ya han dicho. Una, yo creo que en el momento en el que se hizo, yo creo que a lo mejor fue un error como tomar un punto de vista un poco esencialista sobre lo que era aquello ¿no? de que Luis ha dicho en general. ¿no? O sea, sobre un proceso ahí sí que vivo, eh, tomar una imagen que además era una imagen que era una imagen precocinada y construida desde el exterior, yo lo digo desde mi experiencia de, de estar allí desde el primer día, ¿no? y de estar ahí haciendo movidas y tal porque es una cosa más importante y creo que lo, lo fundamental, que creo que no ha salido y lo que yo creo que sí que es importante fue el hecho de, de la vivencia dentro del espacio o sea, tú hablabas de qué sentido tenía estar en esa plaza yo en Madrid eh, lo que creo que fue muy interesante fue el sentimiento de empoderamiento de la construcción colectiva de un espacio y en ese sentido sí que es nos hemos hecho reflexiones y hemos discutido ya posteriori, ¿no? la importancia que tuvo el decir no pues eh, tomamos este espacio y de la nada construimos un espacio, eh, tanto física como, como simbólicamente, como, como queramos ¿no? pero yo creo que eso fue una manera de, no de radicalizar en, eh, en el sentido así como lo que tú dices ¿no? pues ahora cojo el micrófono y digo que tenemos que tomarlo todo no sino de decir, joder primero hay, hay maneras diferentes, hay otras cosas que son, son posibles, o sea, no, no solamente lo que existe puede ser, sino que podemos, hacer, podemos hacerlo como nosotros queramos, existe esa posibilidad Y, y luego además de eso pues eh, abrir la, la barrera de lo posible en la cabeza, ¿no? de, de lo diferente de decir, joder, pues existen otras cosas, ¿no? y yo creo que esa es la única la principal potencialidad o el, la principal virtud que tienen este tipo de movimientos ciudadanistas como que rompen la barrera de lo, de lo posible ¿no? rompen la, la barrera del pensamiento un poco, tampoco voy decir mucho más porque todo va a ser dicho yo quería hacer un, un par de un par de matices al compañero que vive en Barcelona y, y, y un poco un par de cosas que se han dicho eh, a ver eh, había muchos más matices dentro del 15M como tú dices, yo estoy de acuerdo pero nosotros nos centramos en lo que nosotros consideramos que era la parte mayoritaria y creo que tú has dicho también algo así como era la parte mayoritaria por ejemplo, yo participé dos meses de un grupo ...en Madrid, que era, se llamada de medio ambiente... ...y no era para nada reformista... ...aunque no me apetecía utilizar esa palabra... ...pero bueno, que yo me encontraba muy cómodo ahí... ...porque de verdad se planteaban cuestiones muy, muy guays... Y, ...y de ahí nació un grupo... ...de contra las minas de carbono a cielo abierto... ...que se fueron ahí a, a un valle en León... ...y, y siguen todavía ahí... ...y, y, y ...también había un grupo que se llamaba Política a largo plazo... ...donde se tenían debates muy, muy majos también y tal aunque yo creo que la mayor parte de la gente habiendo mucha la que conocía ya estaba de forma previa antes de 15M. No yo esto sea malo. Yo también estoy de acuerdo el eh, compañero argentino uruguayo eh de esta Ah, no sé si se hace en billoway específico. Pero sí no. Eh, es que les digo, eh, argentino es uruguayo y uruguayo me, me matan. Eh, estoy de acuerdo con lo dice, ¿sí? hay, hay, yo conozco muchas personas que antes de 15 m no no participaban en nada y ahora sí. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y una última cosa para Noel Royerle, eh, el tema de la foto y, y el, el vídeo, no el vídeo no, pues, eh, eso la película. Y que, que parece que ha causa emociones esa metáfora, ¿no? Eh, bueno, nosotros captamos a lo mejor una fotografía de ese momento una fotografía que nosotros entendemos como parte entendíamos en ese momento como parte de una película es decir, la foto tiene lugar en un momento determinado de no, no es un cuadro que pintamos es una foto que nosotros queremos tomar ¿no? eh, y vosotros decís que es más importante ver eh, cómo se desarrolla la película ¿no? yo ahí tengo dos objeciones una, que la mayor parte de los actores de la película se han tirado Porque yo no veo gente en las plazas. Estamos hablando de las dos o tres semanas mágicas que, joder, a mí me emocionaron. Y yo estuve ahí, y, y, y, y muchos, y creo que es bastante hecho. Pero es que yo no veo a los actores, o a, o a, o a la mayoría de ellos, ¿no? Hay un montón, de, hay muchas asambleas, y muchos colectivos que van a de ahí. Pero esas movilizaciones masivas, esas imágenes que algunos habéis citado de la del micro en la calle y, y todo el mundo ahí participando, yo ya no lo veo. Y... Y luego, por otro lado, el tema de la película, que eh, vuelve a, al tema que también ha apuntado el compañero, de de, de de los grados, ¿no? De una película que implica una sensación de movimiento hacia adelante, como si fuera hacia un final, ¿no? Y yo no... Bueno, no, sé, no me parece una visión de esa progresista. ¿no? Buenas No, solo quería señalar una cosa que me vino a la cabeza, oyendo la introducción del mío, una cosa vuestra, que era que, que, que hay, me parece que en este momento un nuevo imaginario y, y la psicológica es inevitable que muchas de esas cosas que se debaten siempre se documentan los problemas que da como identificar cuáles son las nuevas cosas que están surgiendo y cuáles son los buenos o los malos y cuáles son por ejemplo, que llamamos, por ahora, por ejemplo que, de, de las típicas creces comunistas anarquistas que proponen un cierto protagonista para la, las creces históricas, para la revolución, etc. Pero totalmente obsoleta. nosotros ejemplo, lo habéis dicho vosotros, en esta sociedad, en una revolución ¿Qué pasa? Habría que estar gestionando, por ejemplo, a en el sector de Montiares, habría que gestionar con la energía el año de Otoño, cómo traerla aquí y cómo vendría que, sobre todo, no es una energía producida con unas condiciones que no nos pasen a decirlo. Se mejoró que entendemos esa energía, todos los instrumentos, y eso es De alguna manera, la gente que se pareció a vestir en las plazas que hay gente la... La... La... La... Eh, de clase media, de las <tose> periodistas que hay universitarios, que hay <era tose> gente que de repente, la gente conservadora, que, interés, que no se encuentra, que no pinta nada. Le gustaría que el capitalismo pueda decir, bueno, esto no es nada que defender. El capitalismo si de abajo, o el capitalismo se a servir para el señor Adelson, el señor Asina, es gente que va a mencionar la reposición va a ser hecha el cambio pues, surgió, va a surgir de esa especie de, de nueva ¿no de, de propietario de una clase, de artistas una cura 2 y va a ser igual, va a surgir los clientes de Sara que ahora no puedan con de las grandes de grandes, no sé, las grandes así que pase será con lo que repartir si será, eh, serán los protagonistas los traerán las cosas y los que lo estoy parinando luego conceptos totales. No hay capa palabra más demandada, no sé si hacemos un torn tan... ¿sí? Pues agafem un torn tan cante de parables si vos pareís y tanquem el, el tema. ¿Vos xerrar, ¿Algú más vol xerrar? Yo voy a pedir una verdad más. ¿Tú, Lalo? ¿Algú más? Bueno, un poco quería contar mi experiencia así, brevemente en el 15M eh, yo me enteré del 15M porque alguien me dijo que cuando se estaban reuniendo muchísimas personas en la plaza Cataluña un poco con el, con el lema de mis partidos, mis sindicatos, mis banderas ¿no? y que estaban como organizándose de, de manera asamblearia ¿no? entonces es que, quiero ir a ver con ¿no? el que se va con el que se va entonces ¿qué Bueno, como que se dijo que el 15M ¿no? Y me da un poco de rar que se le eso porque creo que también hubo participación en la fiesta, ¿no? también estuvimos ahí, teníamos un puesto de propaganda, participábamos en las asambleas, eh, también montamos cosas allí, entonces creo que el 15M también de alguna manera eh, fue anarquista, ¿no?, que hizo parte anarquista. Y, Y bueno, para mí, por ejemplo, fue súper interesante eh, poder hablar con cientos de personas, ¿no? Que era un fenómeno que yo no había vivido nunca. Como yo, por ejemplo, eh, durante 10 años había estado en un centro social, eh, viendo las mismas caras, eh, haciendo las mismas cosas, viendo vídeos y hablando sobre temas políticos con las mismas personas. A mí, personalmente, eso me ha gustado bastante. Tenía otras malitudes, ¿no? De poder encontrarme con otras personas distintas, aunque sea para discutir, para tensionar, aunque sea para no sé, para intercambiar, ¿no? Porque creo que tenemos un problema de participación así del movimiento artista como bastante fuerte, pero claro es que mi opinión personal y una dificultad personal, ¿no? Pero yo se si lo vivía así como que... Eh, me parece bastante heavy la incapacidad que tenemos de poder comunicar con otras personas y no nos hemos dado cuenta que los anarquistas también hemos sido colonizados por el capitalismo ¿no? como realmente eh, estamos viviendo en, una, en un momento súper individualista en el que somos incapaces de hablar con la vecina en el que somos incapaces de relacionarnos con los demás con las demás personas que no sean eh, como nosotros porque muchas veces eh, tenemos esta postura soberbia de creernos mejor que la sociedad de creernos por encima ¿no? entonces yo para mí personalmente eh, en ese sentido fue super positivo poder participar en el 15M y poder hablar con una abuela sobre lo cabrones que son los políticos, poder mm, discutir con un pacifista eh, no sé, cosas así que para mi fueron muy interesantes ¿no? y, y respecto a lo del reformista eh, lo de que 15M reformista Eh, yo creo que bueno la sociedad está colonizada por el capitalismo ¿no? y todavía la gente compra el cuento de que la sociedad tiene de que Entonces, tampoco entiendo muy bien qué esperábamos del 15M, si esperábamos que el 15M hiciese la revolución. No entiendo por qué nos frustramos así, ¿no? En vez de intentar, para mí, encontrar las cosas positivas que se vivieron del 15M, creo que los anarquistas tenemos una capacidad de derrota, ¿no? Y de destruirlo todo, así, increíble, ¿no? Y nunca somos capaces de ver las pequeñas cosas positivas que, que, que podemos conseguir en, en este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que el papel de los anarquistas en este tipo de luchas, en luchas más sociales o más moderadas o más reformistas, es radicalizarlas, es radica radicalizar las luchas y... Y un poco lo que decía, que me parece súper positivo haber podido hablar con otras personas. Por ejemplo, nosotros eh, contamos una charla en la Plaza Cataluña eh, contra el pacifismo sin eh, pedir permiso a la Asamblea Central de la Plaza Cataluña porque no estábamos de acuerdo con el modelo centralizado que se estaba llevando en el 15M, porque realmente eso era una pequeña democracia, súper bien montada, ¿no? donde el Comité Central lo controlaba todo. Entonces para mí es era una manera de no esa, esa lógica democrática que, que se estaba viviendo en el 15M. Y bueno, fue fue divertido porque entonces ellos llegaron, nos vieron ahí haciendo una asamblea. Oye, ¿qué estáis haciendo? Pero esta no está en la lista. Eh, pero tenéis que pasar por el comité central ¿no? y decimos dijimos ¿no? los que somos anarquistas, eh, hemos tomado este espacio en la plaza y vamos a hacer esta charla. ¿no? Y para mí eso estuvo súper bien. ¿no? Y, y bueno, un poco eso, no eso es una manera para mí de romper la lógica de control democrática. Y, y bueno, eso como que pienso que yo personalmente tengo mucha necesidad de romper con este aislamiento Eh, al que nos tiene sometidos el capitalismo con esta incapacidad de relacionarnos eh, con los demás, con el vecino con la abuela, con la cajera del supermercado aunque sea para tensionar para discutir, para intercambiar opiniones y bueno Yo voy a comentar un par de, de cosas también es Uh, per exemple, vosaltres feu molta insistència al llibre i avui vol tret també el tema de la llei electoral, no? de la, no? la de banda de la forma de la electoral i, i I jo crec que això va ser una cosa que es va viure molt a Madrid en concret, almenys respecte a, no sé, a les companyes que estan aquí a Mallorca, i us volem explicar, només bueno, fer una menció, però que a Mallorca va bé certes persones que sí que intentaven dir ostia, vamos, no? la, la campada sola, dos, 5 puntos de mínims la llei electoral no sé què, i tal, com... i gent que deia com assumia que això, doncs, òbviament aquí ho havíem d'assumir per unitat, i per, no? aquest, aquest tipus d'arguments. I aquí doncs, hi havia molta gent que va en pla, clar, de, bueno, a Madrid, que diguin el que vulguin, que anava aquí a, a decidir nosaltres, no? I això és una cosa pel Potem, per exemple, aquí, que va fer com una espècie de dir, no? Aquí a Mallorca, no sé, hi ha una autonomia, ens quedem autònoms, com a sembla aquí del que diguin a Madrid i la història. Aquí, per exemple, la llei electoral no va ser un gran debat mai, no? Els o sigui, començaments sí, perquè venia, no? Però, dels tal, però va ser una, una qüestió que crec que va fer que, que a Mallorca hi hagués una realitat bastant diferent jo crec que a altres llocs o, o a, a mi em va, no? em va impulsar també més a, a, a participar-hi. Després, eh, respecte a lo que la companya, que crec que també, no? jo també em sento bastant identificat amb tu amb el aquest de, no? de com, com sortir com trencar fronteres des de eh, no? la gent que venim de pensament més llibertat i, i que segurament no? en certes qüestions, moltes, sobretot perquè fa la qüestió de l'estat, no? tenim una, no? una qüestió molt més radical, d'altres companyes que, no? que venen més de l'esquerra, i quan dic de l'esquerra dic no? de tot el ventall de l'esquerra, doncs jo crec que són llocs de, no? de, de contacte, per mi importants, sempre que això d'aquí no, no, no signifiqui, no? diguéssim, perdre, no? O sigui, assumir el que hi ha la companya, que jo del 15M no esperava cap revolució, no? com deies, tu? però sí aprofitar aquests moments per a, per a engrandir el moviment més de base, que crec que això d'aquí no per, per mi sí que és una petita victòria, però que no o sigui, em no rasguen les espiures perquè no sé com fiu la revolució. I aquí, no sé, jo, en com que major que també estic content del moment llibertari que sí que té aquestes, no? i que, que aquí sentats aquí amb aquesta taula pues hi ha gent que no, no es definis com anarquista o s'aproxima una feina de llibres anarquistes sense problema i és un lloc on se pot de, debatre, no? I crec que aquí, no sé, des de la coordinadora crec que hi ha bastanta gent que sí que que li aquest tipus de manera, no? Com que em no? d'intentar obrir aquestes, no? aquestes vies de diàleg. I, i, i jo, ja ho he dit abans, que sent molt compartim de, bona part de l'anàlisi que feu de, no, de, la part de de su temps, no, quan va llegir el llibre, eh, que sigui sí que encara és que, que han de, o sigui, a vegades s'ha sí d'outrar un poc, assí, no, que els crítics que estan donant fet suport, no, de, aquesta idealització, diguem, que, no, de, que això hauria de ser per naturalesa d'una altra manera, però és que com, dir, que que estem vivint aquí i anem a, a veure què podem aprendre i què podem transformar, però sense perdre aquest punt de vista. No? O sigui, les crítiques de vosaltres són importants perquè, escolta, eh, no? el 15M no era anticapitalista en general, però jo crec que sí que van haver brots d'aquí que gent que no havia sortit a parlar, a parlar mai d'anticapitalism, per aquí sí que se n'hi va i això són petites victòries que sí que fan que, que en moments socials, eh, almenys la realitat que dic jo, doncs, que els esforços ara que fa 3 anys, no? clarament aquí a Mallorca, jo crec que això sí que, sí que ha passat i jo crec que per el que he vist de Madrid, d'altres companyes, que a Madrid, per exemple, sí que ja hi, ha, hi havia una diferència des d'entrada amb, amb el grup de política a largo plazo, no? per exemple, no? on hi havia, com has dit un sector, clarament, no molt més posat a l'alarm, no? dintre d'una no? tendència més llibertària, que si sí que va buscar un espai com per fer-se el seu, i que potser la interacció va ser diferent, per exemple, que el que vaig viure jo aquí, no, no sé. Però diferents que han passat a més, de... a l'escala, sobretot, no? però a l'escala jo crec que és, que és bàsic. de sí, también era eh eh referencia bueno, de, de de la de, de la zona por eso por aquí sí que la, eh sí que sé que la gente que había la, la, la, la, la que estaba en la plaza. Me deja aquí, que me falta que que la campana está durada, está pegando en la tubería. Ya, voy a ver más. Sí. Confirmando la gente, pero por tu voz que que se me escucha bien, en este momento. Y, y también es verdad que había un montón de discursos populistas, pues, en el de que se subía la realidad en a dar chapa, a, a espantar así los ánimos, a parecer que, que iban a cambiar el mundo, pero que al final, yo con lo que he visto, la mayoría callan por su cosa de peso, a tiempo, la gente decía, no, no, no, no, no, no. Entonces, es, yo creo que, que es importante también, que, bueno, la gente en general, es pues, Yo, sí yo he vivido también en Madrid, soy de ahí y he visto una diferencia muy distinta ejemplo, la ciudad y la Madrid porque ahí, claro, no te volves a encontrar pero casi ni de coña, ¿no? no sé qué estoy haciendo el barrio no sé, y aquí sin embargo sí que tengo que ir con otra población, entonces sí que no puedo pedir explicaciones más fácilmente y No sé, yo, yo que es un punto ahí Y bueno, y, bueno y, y voy a un poco esto, lo que es una visión de, eh problema vamos a ver que de la proyecto ¿no? Está, yo creo que debería decir eso, dar decir que si es una cosa que se puede, es muy dentro, yo creo que siempre vaya, no hay nada que que que pueda tener que puede haber una hacia porcentaje también perfecto. ¿Vale? Pero pero que está muy, se van a decir que que sí, entonces está bien. Eh, necesito ¿No? Vamos la película. ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, antes de la película, vamos a hacer un traigo. Eh, lo, lo del freno de emergencia ¿no? es cierto, lo de, en la economía, ¿no? Eh, que esto es una cosa que no hemos hablado y que creo que también va a haber que plantearnos. Cómo o sea, han, se ha comentado el tema sobre eh, claro, el, el pensamiento revolucionario emancipador de principios del siglo XX, lo que lo, el discurso que tenía era vamos a tomar las fábricas porque así, digamos, que vamos a producir mucho más porque colaborando podemos mucho mejor que compitiendo, ¿no? Ese era el imaginario político, ¿no? Más amenazas grandes, grandes burgos. Pues claro, en el primer siglo 21 con todo industrializado, con todo el pasado, con un mundo que se va a hacer a la catástrofe, claro, ese freno de emergencia, ¿tú cómo articulas un discurso emancipador que sea, de alguna manera, no, no quiere decir por qué exista, pero que, que, que, que incorpore un, un, un avance en, en las libertades a la vez que de alguna manera estás recortando eh, unas ciertas necesidades pues, o sea, que, que de alguna manera es conservador. ¿Cómo articulas eso? eso es una pregunta que deja al aire para otro día, que no creo que, que podáis responderla. Vale, ahora un comentario polémico. Yo no creo que el 15 me fuera eh, reformista, yo creo que era conservador. O sea, voy a ir más... Eh, o sea, pues, pues, o sea, conservador en el sentido estricto de la palabra conservador así como, como como lo hemos, como lo hemos analizado ¿no? que, en, bueno, que mayormente venía de, de, de, de, de clases acomodadas que de alguna manera se rebelan contra por lo que están perdiendo ¿no? claro tú si analizas los movimientos emancipatorios en la américa latina o, o en egipto hace poco claro eh, el sujeto político allí era un sujeto que de alguna manera emergía y eh, aspiraba o sea que por ejemplo pues en, en américa latina el movimiento indígena de no ser nadie a aspira a tener como, un, pues un espacio en lo, en lo público ¿no? o sea tiene las aspiraciones vale la diferencia con el 15m es que el 15m no es que esté o sea, 15M y, y no es que esté aspirando algo más, que también había un cierto imaginario dentro, sino que de alguna manera lo que apelaba era, vamos a conservar lo que tenemos, o sea, de alguna manera está poniendo los garfios para que no nos quiten lo que en luchas anteriores históricas se había conseguido. En ese sentido, creo que es conservador. O sea, que hay una diferencia. O sea, que es, para mí hay un... Es esas clases medias desclasadas, proletarizadas, de alguna manera eh, precarizadas, son las que de alguna manera están diciendo me están quitando todo lo que tengo eh, me voy a cerrar a lo que sea por eso es conservador eh, vale, sobre la película eh, vale, yo quiero incorporar un poco te he dicho, ¿dónde está el protagonista la película? Pues, cuando lo has dicho he dicho, hostia tío, pues serías es, pues, estaría una película sobre tú porque serías ningún protagonista, ¿no? Sobre, so, sobre de, hablar del 15M siendo el protagonista de... de, de ¿No? ¿Por qué? Porque... Eh, no sé, creo que el, el, el tema es que... Claro, hay un enfoque cuando dices esto, ¿dónde está el protagonista? Dónde? O sea, y... y, y lo del de tema por etapas y tal... Es que, que hay un enfoque un poco... Que yo, yo recupero de, de un, un artista de Barcelona que se llama Nuria Wey, que ella lo que se dedica es a criticar eh, instituciones en general, ¿no? la iglesia, eh, eh, la banca y tal, eh, y su filosofía se basa un poco en que hace una diferencia entre la ética de las intenciones, ¿no? el político que dice, por ejemplo aquí con la educación, que dice no, vamos a aplicar el civil para que haya tres lenguas, y que claro, los chavales puedan hablar tres lenguas, ¿no? esto es algo con la intención, pero claro. Frente a eso está la ética de las, conse la ética de las consecuencias, que, que al final los chavales lo van, van a dar las clases. Bueno, el profesor Lago, pues, de alguna manera ha dicho, ha reconocido con humildad que no está preparado para hacer eso, entonces van a ser un poco de, de las clases, ¿no? Entonces, las consecuencias, tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, yo esto lo aplico también a, a la izquierda, y a la militarista y, mi, y a la izquierda emancipatoria, que es que... Eh, a veces, eh, nosotros nos basamos un poco en la ética de los principios, que no es, que es algo que, que yo quiera negar, ¿no? El, el, bueno, yo qué sé, pues tengo mis principios, estos son mis principios y, y a partir de aquí construyo, ¿no? Que es lo que tú decías de la naturaleza, de la revolución, va por ahí, ¿vale? Eh, pero para mí eso es un error, porque lo vuelvo con la ética de las consecuencias, claro, si tú te basas en el principio, pues yo que sé, eh, yo no soy reformista o, pues, mm, vale. Yo no voy a participar en nada que sea de alguna del carácter… Por ejemplo, que se tenga a reformar un, una, una ley, ¿no? Entonces, según estos principios, tú no participarás con la paz Que la PA es algo tan simple como eh, reformar un, un código penal respecto a, a, a, al tema de, de la vivienda y las hipotecas, ¿no? Pero, claro, si tú, si tú, si tú te basas en los principios, pero si tú miras las consecuencias de, de, de lo que ha generado una lucha política como una paz está dando cuenta que en el fondo se está cuestionando la propiedad privada de, de la vivienda. ¿Me entendéis por dónde quiero, quiero ir? En, en, en, en la línea que quiero discutir. Que... Corto, vale. Si solo, solo es eso. Que, de alguna manera, que... que... No, que No, vale, para... <risa> que es la parte más mala que la primera, ¿no? Sí, simplemente eso, contraponer la, la ética de los, de los principios o, o de las intenciones con la ética de las consecuencias. Y para mí que las consecuencias del 15M son mucho más importantes que los principios que había en la plaza. Las consecuencias son mucho más importantes que los principios. tanquem aquí. Gràcies a totes. Uh, només un avís així de, també meteorològic i de més que, que recordar que demà, en principi, venim aquí i muntarem la panadeta tota la història que tenim aquí igual, però que si plogués fort i veiem que no podem no, aguantar aquí, ja entendré, des que es poden fotre amb la pluja, Castariem al al nou local de la CNT, d'acord? dic perquè jo que sé que si veneu durant demà i està plou a saco, pues doncs que no vingueu aquí perquè les previsions són que igual ploga fort. En principi estarem aquí, com dic, eh? dir no, no hi ha cap canvi i tal, però que si plou molt, estarem al local de la CNT que està a la direcció Joan Alcover, eh? 26. Què? Sí, sí, vale, Joan 26 a, a 6 lletres, d'acord? Eh, per onsera ja un sopar i bé, seguim una estona per aquí tots. I gràcies per la presentació. 54 miren 54 ya no cabe 54 Ya todos tocamos el timón a la vecina Ya vamos a pagar la aquí hacer un